Hay medidas que se debieron haber tomado en periodos anteriores. Después hay que analizar, digamos, el impacto eh, de una disminución de la presión tributaria, si va a ser real o no va a ser real, de una disminución de los costos financieros. Eh, me parece que eh, eh, la dirección es la correcta. Eh, el sector privado está teniendo serias dificultades en el financiamiento está teniendo serias dificultades por un exceso de presión eh, fiscal. Bueno, me parece que el diagnóstico es el correcto. Lo que yo no me animaría a decir si con estas medidas que son positivas eh, alcanzan para la generación de empleo. Me parece que el desafío que tiene la Argentina es la generación de empleo, es la generación de empleo de calidad, de calidad, este y bueno, y... y Esto también tiene que tener una contrapartida de las políticas nacionales, porque hoy la, la, la Argentina está, el Estado está usufructuando a lo que es, se llama impuesto inflacionario. Bueno, el impuesto inflacionario que por un lado deteriora los salarios y que por otro lado lleva a un exceso de presión tributaria, me parece que también debería ser contemplado en este proceso de tipo provincial. El Banco de la Pampa es como el estrés estelar de este anuncio. Y usted ha sido muy crítico respecto a las políticas del Banco de la Pampa. ¿Eh, ¿Qué le merece esa situación? Bueno, digo, en primer lugar pienso que que la crítica que nosotros hemos desarrollado ha sido tenido en cuenta. El Banco de la Pampa en el periodo anterior tuvo ganancias por más de 3.400 millones de pesos, tuvo ganancias de un 350% por lo del ejercicio anterior, entonces, bueno, bienvenido sea, eh, por supuesto que, que hay que ver cómo se desarrollan todas estas políticas, pero yo digo he sido crítico y de, y de alguna manera, bueno, uno nota un cambio o una intencionalidad de cambio a futuro, digo yo creo que si el Banco de la Pampa sigue con la política anterior, lo único que va a hacer es entrar en crisis y el Banco de la Pampa, esto ¿eh? nosotros lo hemos advertido.